I'm sorry. El ritmo tribal es el viento negro que está detrás de ti. Son los dioses tribales. música realmente infernal. resistance. Ellos hacían lo que llamamos música. en lo que llamamos mus. ...parte de la cultura latinoamericana mezclada a la música contemporánea. Un aplauso para la DJ, una extra comunitaria... ...que reivindica la nuestra inmigración, una extra comunitaria... ...la potencia de en internet, en Instagram. hoy fachamos parte de un colectivo que amato salvajismo milano... ...y es ser humano en el periodo del colonialismo... vení vano catalogati come selvaggi, salvajes. Quindi eh, nosotros proviamo a reivindicar esta palabra cambiando el significado en una forma de resistencia con la música. Del cuevo, nosotros somos salvajismo milano. Diputamos las nostre feste a las la contaminaciones culturales que hacemos a Milano. Gracias. I